Estas son las voces que pasaron por Radio Carmes. El intendente de General H, Abel Zavarotz, pidió una licencia por razones médicas. Asume en su lugar la viceintendenta Judith Acri. Así lo confirmó el secretario de Gobierno, Federico Guidugli. Abel, más allá de ser un compañero de trabajo, es, es un amigo... Imagínate que es una, es una noticia que obviamente tiene mucho, mucho de lo personal y afectivo. Eh, en, la, en la municipalidad, obviamente que también hubo repercusiones, eh, pero el equipo está, está sólido, eh, cada uno sabe, sabe lo que tiene que hacer. El ministro de Desarrollo Social de la provincia, Diego Álvarez, apeló a la responsabilidad y solidaridad social para el momento en que se ponga en vigencia en La Pampa la nueva tarjeta alimentaria. Dio en Radio Kermés datos preocupantes sobre la realidad social. Donde tenemos que generar un marco de, de solidaridad y de acompañamiento en la instrumentación. Primero, porque está prohibido la venta de alcohol, mm. está prohibido la venta de cigarrillos, solo debe ir destinado a comestibles. Y dentro de esos comestibles, lo que aspiramos nosotros es que se consuman alimentos que tengan que ver con la garantización de la alimentación sana y saludable de aquellos chiquitos para los cuales está pensado el programa. Eh, básicamente, este programa surge a raíz de, de ciertos datos que, que nos ha compartido el Ministro Arroyo en las distintas reuniones que hemos tenido. Una es la baja del consumo de la leche, que per cápita, y sobre todo en niños. Y otro es el tema de los problemas que hay entre talla y peso. Los, los chicos más chicos de ahora, producto de la mala alimentación, Son más petizos y más gorditos que si tuvieran una alimentación sana y saludable. El colectivo pampeano de los hipotecados UBA rechazó la posición del presidente Alberto Fernández respecto de que la problemática se reduce a un acuerdo entre privados. La vocera Solange Gaviot dijo que no pierden la esperanza de una revisión, aunque hay sobre todo angustia. La verdad que es angustiante escuchar... Eh, familias que ya están poniendo en venta su casa familias que están eh, renegociando deudas familias que están esperando a fin de año a ver cuánto de este descongelamiento los va a afectar hay mucha intranquilidad porque cada banco va aplicando este descongelamiento progresivo de forma distinta y bueno nosotros ya Eh, tanto en la pampa como en el resto de las provincias lo que se ha pedido y se ha contactado a los representantes de los distintos partidos políticos nosotros no tenemos eh, no somos partidarios sino que estamos pidiendo ayuda y escucha de todos los partidos para llegar a algún proyecto que nos ayude a, a reformular un poco este esta gran bola de nieve que es la deuda y que es el crédito indexado no solo por las familias argentinas de hoy sino ...para intentar que este tipo de créditos no vuelva a afectar a nuestros hijos... ...a nuestros nietos o a las generaciones futuras. El bloque de concejales del FREPAM denunció que la gestión municipal de Santa Rosa... ...despidió a cinco trabajadores. El concejal Pablo Pera Ibarguren aclaró que la medida no es ilegal... ...pero cuestionó la decisión política. Lo que ha ocurrido en este caso es que eh, no les han renovado las contrataciones a cinco personas... ...que no han cumplido esos 180 días... Esta, ...algunas de las contrataciones... ...tenían fecha de vencimiento... ...31 de diciembre... ...y la gestión del de actual intendente... ...se la renovó por un... ...por el mes de enero... ...pero ya a partir de febrero no han... ...han tomado otra postura... ...y bueno, no les han renovado los contratos... Eh, ...por eso nosotros salimos a... ...pese a que habíamos tratado de hacer gestiones... Eh, ...con distintos funcionarios... ...y concejales del oficialismo... Eh, la decisión política ha sido desvincularlos. El diputado provincial justicialista Espartaco Marín dijo en la mañana que que los proyectos de agroquímicos y coparticipación no saldrán de manera urgente porque requieren de un largo debate y hay varias ideas para modificar las iniciativas originales. Hacen falta, bueno, algunas, no sé si correcciones, pero por ahí agregados o complementos a la ley para hacerla lo mejor posible y en eso destaco la posición de, de nuestro gobernador que ha dado la libertad de que, de, que, bueno, de que los legisladores tomen cartas en el asunto y puedan avanzar en, en modificaciones si hacen falta, tanto agroquímicos y coparticipación. El gobierno provincial entregó un crédito a una empresa que construye piletas en Quemú Quemú. El anuncio lo hizo el ministro de la producción, Ricardo Moralejo. En este caso estamos firmando un crédito que se da a través de lo que es la ley 2870 de promoción de actividades económicas a la firma Stark, SRL, de la localidad de Kemú, Kemú. Es una empresa dedicada a la producción de piletas, como bien todos se conoce, está insertada en el mercado nacional, queriéndose posicionar con nuevos productos, queriéndose avanzar en lo que es la calidad de sus productos, de tal forma de ampliar su capacidad productiva. Esta expansión que va a ser esta empresa va a ser acompañada por el gobierno de la provincia de La Pampa a través de un crédito de 5 millones de pesos que se da a 10 años, con una tasa que hoy está alrededor del 25% y es sobre una inversión total que va a ser la empresa de alrededor de 7 millones y medio. El gobernador Sergio Siliotto dijo que las detenciones de dirigentes políticos fueron el fruto de la tarea de un sistema parajudicial que cooptó el ex presidente Macri, pero llamó a no caer en una agenda política y pública que busca la grieta en la coalición de gobierno. Lo que no podemos hacer nosotros y tener en cuenta de cuáles son los verdaderos objetivos de quienes están planteando esa discusión, que la ponen en, como el primer, principal tema de la agenda pública cuando eso no pasa, a la gente común no le no, no está esta discusión. A ver, conceptualmente yo tengo una idea muy clara, son presos de un, de, de, de, un sistema parajudicial que, que muchas veces se armó en el ámbito del poder judicial, pero en este caso fue potenciado, fue, fue cooptado y ejecutado por por el gobierno de Macri, claramente, o sea, a ver, todos los días vemos alguna alguna este, noticia nueva de cómo interfirieron en el Poder Judicial, uh -huh. cómo se metieron en el Poder Judicial para armar causas para para funcionarios del gobierno anterior, pero en eso, digamos, no, no pasa por tomar definiciones de, a ver, son o no son, eh, están o no están, tenemos que, de, para que esto no vuelva a pasar, depurar realmente, el, hacer una reforma muy fuerte de del Poder Judicial, este, una justicia independiente. El Frente Patria Grande, que forma parte del Frente de Todos, propicia una investigación a fondo de la deuda que dejó el macrismo y de la fuga de capitales. Así lo remarcó en Radio Germés el diputado nacional Federico Faccioli. Nosotros siempre fuimos claros. Digo Hoy digo, la Argentina está en una situación económica, social y política crítica en la que no, no está en condiciones de afrontar los pagos de la deuda para nosotros eh, criminal y hasta incluso en muchos aspectos ilegal que tomó el gobierno de Macri, o la deuda más grande de la historia argentina que condiciona la economía argentina de acá en adelante y ahí está el contracar la contracara de la deuda que es la fuga de capital, es tema tan importante para nosotros ...que necesitamos que se investigue... ...por eso nosotros estamos planteando... ...no solo que... se ...reactive la comisión... ...investigadora de la deuda... ...pero sobre todo que se le devuelva... ...la facultad investigadora que el macrismo le había sacado... ...sino que también creemos en la necesidad... ...de construir una comisión especial... ...que investigue la fuga de capitales... ...porque en la Argentina en estos últimos cuatro años... ...se han fugado nueve de cada diez dólares que entraron... ...eso hace más o menos... ...un total de 93 mil millones de dólares... RadioCarmes.com.